Viernes 12 de febrero, Jesús dice, es necesario. Lucas 9, versículo 22. Se puede creer que el es necesario es parte del plan de Dios. El problema comienza cuando ese plan es predicado y creído como si se tratase de un plan de pagos. El mundo está en deuda con Dios, pero no puede pagar esa deuda. Como Dios no puede perdonar esa deuda por no estar pagando. Eh, exento a la ley natural de las deudas se pagan es necesario que Jesús muriera en la cruz para por un lado librarnos de esa deuda y por otro lado satisfacer a Dios y la ley natural pero la necesidad de que habla Jesús no es una natural sino divina es decir si Dios es Dios no puede regirse por una necesidad económica por ello la necesidad divina es igual a la libre opción de Dios y como Dios no solamente es fuera de la ley sino justo, la necesidad tiene que ver con la fidelidad de Dios, con su libre opción. Si cantamos al mundo perdido Cristo le ha llegado, confesamos que el mundo perdido ya no se rige por su propia necesidad sino es puesto bajo la necesidad divina. Dios no elige ni el trono ni el trono de Jerusalén y el de Roma, sino el pesebre. Eso fue necesario por ser la libre opción de Dios y la muerte de Jesús en la cruz era necesaria porque Dios es fiel y Jesús obediente y su libre opción. Dice San Irineo, por eso es necesario que tanto frente al pesebre como frente a la cruz que por necesidad divina son tallados de la misma madera y revelan las personas tal como son. Y finalmente es necesario asumir lo que somos porque lo que no es asumido no puede ser redimido. Una reflexión de Michael Nastrap para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.